Muy buenos días, este, agradecer la presencia de cada uno de ustedes en los medios de comunicación que es muy importante para nosotros su presencia. El día de hoy vamos a hacer nuestra presentación oficial de nuestro segundo video musical del Grupo Rubana Bolivia. Y bueno, pues siempre con, con el orgullo que nos caracteriza siendo montereños y criados acá en esta, en esta linda tierra, queremos de alguna manera aportar a la cultura de todo Montero y el norte cruceño. ...y siempre pues marcando la diferencia y rompiendo fronteras... ...porque esa es la intención, de seguir eh, cultivando nuestra cultura... ...y mostrando la, la música que hacemos acá en Montero... ...y en esta oportunidad pues eh, queremos agradecer a la presencia también... ...de la fraternidad Nueva Generación que nos han estado acompañando... ...en este lindo proyecto... ...y bueno pues mostrando siempre también la juventud... ...y siempre tomando prioridad los, los, los grupos locales y las fraternidades... ...y cuerpos también acá en Montero también agradecerle a cada uno de los, de los integrantes del Grupo Rubana Bolivia como es Edwin, Edwin, este, Javier, Rolando, eh, Omar y bueno pues quienes conforman Randy también está acá y, y bueno agradecerle también a cada uno de ellos que duda alguna ha sido un aporte muy fundamental para seguir eh, en esto de la música y también a las empresas que han sido partícipes de, de este lindo proyecto Eh, ...a los apreciadores en este sentido... ...muchísimas gracias... ...a Incoman... ...a señora señora Vidal... ...a Comercial M.J. ...que son empresas que nos han apoyado... ...en esta iniciativa y bueno, seguimos... Este, ...de alguna manera adelante... ...con el Grupo Rubana Bolivia... ...y en estos cinco años ya que tenemos... ...haciendo música nacional acá en Montero... ...el tema es... Eh, titula Linda Morena... ...es el ritmo de caporal... ...y bueno, las locaciones las hicimos acá en Montero... ...siempre tomamos prioridad a Montero... ...porque somos un grupo de acá y bueno tenemos algunas imágenes de la casa principal tenemos también del parque esa como también tenemos ingreso de montero que está la rotonda eh, sur así que eh, son imágenes muy interesantes donde invitamos a todos ustedes no queridos amigos que nos ven para que puedan ya eh, vamos dentro de cuantos unos cuantos minutos va a estar ya por todas las redes sociales van a poder verlo en youtube y en todo pues eh, hasta en el facebook así que La invitación a todos ustedes para que puedan disfrutar este lindo video en ritmo de campeonato titulado Linda Morena, el autor es de la letra y música, el señor Walter Chambi.